El tema Against the Wall, canción incluida en lo que es el primer trabajo discográfico de la formación de Bilbo Unset. Para hablar de la trayectoria de la banda, del primer disco que han editado, de los conciertos que ya han realizado y de muchas cosas más, tenemos al otro lado del hilo telefónico en el programa Euskal Música de Berriozar y Gratia a los cuatro componentes de la banda. Patricia, marty Will y Arcos, buenas tardes. Bueno, Hola, ¿también? buenas tardes eh, Vamos a comenzar si os parece a hablar un poquito de los inicios de Unset ¿Cómo se forma la banda? ¿Cuánto tiempo lleváis en activo? Bueno, pues llevamos desde 2013 más o menos A mediados si no recuerdo mal Y esto empezó, bueno, eh, Arcos y yo, bueno Rubén y yo estábamos en Rasen Y pues tras la disolución del grupo pues pensamos en hacer un proyecto nuevo Y esto fue lo que salió al de poco de pensar, pues nada, hablamos con Patricia Y al de un poquillo más, pues ya entró Will con nosotros a tocar eh, Como habéis comentado, la formación viene de la disolución de Rasen ¿Esto nos pilla nuevo? Ya pues tenéis un recorrido, como quien dice, hecho en la escena musical, ¿no? Eh, sí, unos cuantos tacos, sí, ya, sí Ya nos hacemos mayores, sí Eh, un set es el nombre que habéis dado a la banda eh, ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis Muchas vueltas? Eh, ¿Tiene algún Significado especial para la formación este Nombre? Pues eh, a ver, el nombre Sí que le dimos unas cuantas vueltas porque Como siempre nos ha pasado eh, O a mí personalmente Nunca La decisión nunca ha sido fácil Y al final teníamos unas cuantas opciones Y una de estas era un set Que viene un poco De la idea de no establecido Porque ninguno de nosotros no sé nos hemos encasillado nunca en pues en ningún estilo estilo en concreto ni nada no sé no nos hemos marcado en nada en concreto eh, a la hora de sacar adelante este proyecto algún grupo de referencia algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música no, no el nombre lo dice el set o sea no sé, surge Escuchamos música de mucho tipo Variada y al final Todo es influencia Pero es de música de música muy ecléctico el, Al final, es de un abanico muy amplio Y yo creo que la influencia Es de todo eh, Banda de Bilbo que toca sus canciones en inglés Luego hablaremos de los temas del disco La página que tenéis en internet También en inglés eh, ¿A qué se debe hacerlo pues Haberlo he hecho así? Bueno, esto igual te lo comento yo A mí personalmente me gusta más pues el inglés tanto para cantar, no sé, me parece que es más fácil crear las melodías, encajar estructuralmente las letras y me gusta más como suena en inglés que en castellano, la verdad. El tema de la página web en inglés también lo pusimos así porque al final eh, estamos haciendo un proyecto que cantamos en inglés y lo que es la página web o el Bandcamp Decidimos ponerlo en inglés porque al final es siempre como más internacional, ¿no? Eh, ¿Qué estilo de música hace un set? Eh, ¿Os entráis solo en un estilo, el rock metal, o abarcáis, digámoslo así, más estilos dentro? Eh, ¿Un yo tipo? creo que un, sí, sí un, poco, un poco de todo. Sí puede partir del rock metal, pero a partir de ahí eh, eh, nos da un poco lo mismo. O sea, vamos componiendo y lo que sale. No nos paramos a pensar tampoco si suena rock sí, metal o si suena pop. Sí, es un poco natural lo que va saliendo, vamos. O sea, que no os importa que un tema, por ejemplo, digámoslo así, sea en metal y el siguiente tema de la canción sea en pop, ¿no? No, no, vale no, que tenga deje o no, que tenga un deje, yo que sea un poco de acero, da igual, ¿sabes? Un poco, no, no, no, no importa. Un set banda que también ha estado en varios concursos, he visto que también habéis estado inscritos en el Rock in the ¿Eh? Yaketa, eh, contarnos si habéis estado en más concursos y cómo han ido, porque con los concursos eh, pues también es una buena manera de promocionarse, ¿no?, en esto de la música. Bueno, el tema de los concursos, o sea, nos apuntamos, pero cogérnos no ha cogido ninguno. O sea, no sé, tenemos como un un yuyu ahí con ese tema. Eh, es, estaría bien que podéis participar en alguno porque la verdad es que sí que sí es una buena manera de promocionarse, pero la verdad es que no pero no, no hemos participado en ninguno. No, lo único que hemos hecho fue en la Skill en Encounter de, de aquí de Bilbao. Eh, presentamos uno de los temas que pusimos en el disco Y pues ganamos el concurso no, era, no es el concurso más grande de música De hecho igual se presentan 15, 16 canciones Pero bueno, eh, nos quedamos con eso Con presentar una canción y ganarla ¿Qué diferencia encontráis entre los inicios, el primer día de ensayo, digámoslo así De la banda hasta la grabación de este disco Un poco la evolución que ha dado la banda durante estos años? Bueno, pues eh, sobre todo que primer día de ensayo, bueno, llegas, cada uno tiene una idea en la cabeza, aunque más o menos puede ir hacia el mismo sitio, pero cuesta más ponerse de acuerdo, intentar sacar ideas cuesta mucho y luego el sonido, que te juntas cuatro personas en el local para tocar y quitando dos que tocábamos juntos, pues eh, con los demás no habíamos tocado, entonces cuesta que eso suene cada cosa en su sitio y ahora ya Bueno, pues las ideas salen mucho más rápido cuando decimos algo ya más o menos el resto sabe por dónde quiere ir cada uno y bueno, pues las canciones suenan mucho más eh, compactas, ¿no? Eh, antes de meternos a hablar del primer disco, tenéis una demo autoditada con temas que están incluidos eh, con temas que están incluidos en este disco o era, digamos, así una previo a la salida de este primer largo de un set. Pues eran son tres temas que están metidos en el LP. Eh, ...que los grabamos, eh, pues si no me equivoco, un año antes más o menos... ...no son exactamente igual los temas, al final han tenido alguna modificación... ...pero bueno, era una demo de lo que de lo que hemos metido después en el LP. O sea, más más que nada para daros a conocer antes de sacar este primer largo. Sí, eso es, y para tener algo que empezar a poder mover por ahí... ...y bueno, que la gente te escuche, pues eso, para tener aunque sea tres canciones y que ya la gente sepa un poco, ¿no? por dónde va el rollo del grupo Bueno, también de, de cara a los concursos tener pues tres temas para poder sí. presentar El disco ya está a la calle ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? ¿Alguna anécdota así interesante que se pueda contar? Claro, fue largo el proceso, sí. serioso <risa> sí. porque al final nosotros pues somos trabajadores y y pues buscas tiempo de donde puedes, ¿no? Eh, para grabarlo y poco a poco teniendo la idea clara y, y sin apartarte de esa idea que tienes desde el principio tratar de hacerlo con ciudadmente y... pero básicamente es muy trabajo o sea y tenacidad y creo que el, que el proceso de grabación duró como ocho meses o así en total sí más o menos porque en medio de la grabación también tuvimos algún cambio de de equipo que, bueno, también nos obligó a grabar algunas partes y pues hizo que se alargase. Y luego, pues siempre, lo que ha comentado Rubén, que con el tema de curro, pues eh, igual lo tienes que aplazar tres semanas porque de repente alguien no puede venir a grabar y, bueno, básicamente eso, largo. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en lo que es las fotografías, en la maquetación del CD? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? <risa> eh en el disco la colaboración que hemos tenido ha sido en el tema de las fotos y en la imagen eh, o sea lo que es fotos, el logo, toda la maquetación esa nos la ha hecho Sei, que era el cantante de Rasen, que bueno, siempre se ha, se ha dedicado a este tipo de cosas y, y bueno, la verdad que estamos contentos con el trabajo que, que nos ha hecho. Pues, la verdad que siempre se queda muy bien y, y bueno, y luego el tema de la grabación Eh, lo hemos llevado nosotros como tal, o sea nosotros en el local tenemos un pequeño estudio que nos dedicamos a grabar pues a ciertos grupos de por aquí de la zona y al final pues eh, obviamente el disco nos lo hemos grabado nosotros como tal eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De que van un poco las letras de, estos, de estas nueve canciones de la banda Unset? Al final las letras están un poco pues inspiradas, depende del momento y también depende de la, de la canción, ¿no? de lo que te, te inspira el tema. para final son todo, pues, temas actuales, temas sociales, ya política, religión, trabajo... Y bueno, nos sé, pues, vemos que nos afectan a todos y que es una forma de desahogarse también, ¿no? de, de la, del día a día. Y, la realidad, vamos, el eh, día a día, lo que se ve en la calle... Eh. Lo que vive la gente Sí, una buena forma de, de eso De desfogarse encima en escenario Gritándolo y bueno Sin que nadie pueda decir nada en principio es que de amor no vas a encontrar ninguna no. <risa> <risa> O sea, como quien dice De soltar toda la, toda la mala leche que lleváis encima, ¿no? Sí, eso es, es? es, es. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras De las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito Los temas para plasmarlos, digámoslo así En la música? Las letras, dices Eso es, sí es el tema de Patricia, es esto. Sí, bueno, yo al final, pues, escuchas la melodía y, bueno, al final es escucharle lo que te inspira, ¿no? Eh, sí, oís la canción y lo que lo que sale. A, a lo que te lleva un poco. Porque primero hacéis las bases y después las letras o... Sí, normalmente, bueno, por lo menos hasta ahora ha sido así. no Tampoco se descarta que se pueda hacer al revés, ¿no? Pero pero digamos que la forma de trabajar ha sido esa. Al final eh, se ha llevado una canción al local, una canción medio hecha, digamos, que hemos ido terminando entre todos y al final, pues, Patricia lo ha escuchado y un poco lo que le ha venido, ¿no? Depende, como ha dicho antes, depende del día y de, de la semana que haya tenido. ¿De qué sensación le provoca? <risa> <risa> o sea, que el plato fuerte se lo dejáis a la chica, ¿no? Como quien dice. Eh, <risa> sí. <risa> sí. Además, estamos bien, ¿no? Porque llegas a una melodía hay un tema hecho y, y de poder improvisar y dejarte <risa> llevar ahí con tu propia melodía es que... Uh -huh. un eh, una banda de estas características, con una voz femenina, ¿le da mucha más frescura? ¿Muchas más ganas de ser escuchada? ¿Cómo lo veis? No, no creo. No, no creo que tenga que ver, que ver el género en eso. Uh -huh. ¿Masculino femenino? No, no sé, no, no creo. A mí, por ejemplo, me da un poco... Quiero decir, en los grupos que escucho, tanto si cantan chico como una chica... Al final me quedo con el grupo, si me gusta o no me gusta y no suele depender generalmente de, de, del género de, de la voz. Uh -huh. sí, hay veces que puedes decir, bueno, queda mejor un tipo de voz otra, pero pero vamos, que no me resulta más fresco tampoco, ¿eh? porque sea una chica. Eso es. Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar, si os parece, uno de los temas que se incluyen en este primer largo. Eh, ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? Pues, el... a ver, qué decidir. El lover pues El que dice es Patricia. <música> Con la entrevista que estamos manteniendo Con la formación UNSET En el programa de Euskal Música De Berriozar y Ratia eh, Vamos a meternos Como hemos dicho anteriormente a Hablar de los eh, directos que nos vamos a poder encontrar En los directos de UNSET? ¿Estáis incluyendo los temas del disco? ¿Versiones? ¿Temas nuevos de la banda Que aún no están incluidos? Pues eh, el disco lo estamos metiendo Si el tiempo lo permite Entero Prácticamente Quitándonos algún concierto Que por falta de tiempo No ...pues se tiene que llegar a algún tema fuera ...eh, y de vez en cuando también... ...sí metemos un par de versiones... ...eh, hacemos una versión... ...de Nightwish... Uh -huh. ...y otra... ...eh, que es un medley... ...bueno, que mezclamos un poco... ...Ava, Madonna... ...y alguna que otra canción... ...de la época también... vaya van un poco discotequeras... <risas> ...pero llevadas un poco a nuestro estilo... ...y luego el directo, pues... Básicamente eh, tenemos un sound más o menos ya definido de principio a fin y lo que os podéis encontrar pues es básicamente lo que hay en el disco pero con bastante más fuerza, porque todas las canciones realmente las hemos compuesto para directo, no para un LP, o se han compuesto para un directo y luego ya en el disco sí que sí, bueno se ha grabado una capa de más para rellenar, porque siempre en disco, bueno, pues es otro mundo para que suene y siempre tienes que hacer algo así, ¿no? El pasado sábado 2 de abril en gorliz hicisteis el último concierto hasta la fecha. Eh, contarnos un poco cómo han sido los conciertos para presentar este primer trabajo, los lugares donde os habéis movido. Bueno, pues, pues hay lugares. Hemos estado en Santander en un par de veces eh a sí, sí, lugares, gente, hemos encontrado mucho tipo de gente con buen recibimiento. Era Galicia también, lo, parece que hay bastante onda también para Sí, para para la música y para conciertos. Uh -huh. Y luego también hemos, bueno, estuvimos al principio en eh Hiposqua Y, bueno, la verdad que tenemos intención de volver a algunos sitios de, de esos. Por ejemplo, Santander, pues que parece que se mueve bastante gente por ahí en el tema de conciertos. Eh, ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para seguir presentando el disco en directo? Sí, tenemos fechas este sábado 16 en el Parfell Ampli de Baracaldo a las 10. Y luego ya tenemos, si no recuerdo mal, el 6 de mayo en Santander, en el Rock Deer de Neu. 20 de mayo en el volatín en Portu. Y el 4 de junio, creo que es, en Santurchi, en el Saint-Patrick. Y luego ya por aquí, por Iruña, nos no venís. Estamos mirando, a ver. Tenemos ideas Estuvimos hablando con, con algún local de Iruña y uh -huh. la verdad es que sí que tenemos ganas de ir. Entonces estamos mirando pues a ver si en junio o julio podríamos acercarnos por ahí. que todavía no hay nada fijo porque, bueno, ya sabemos todos cómo es esto. Que, que es parte más difícil, hay que pagar gasolina, peajes y bueno. Eh, un concierto en pleno San Fermín, ¿no? ¿O qué? Oye, estaría bien, estaría bien. O en Fermín, estaría mejor. Sí, sí. Nosotros, sin problema. Eh, ¿Os acordáis del primer concierto que disteis? ¿Dónde fue? ¿Cómo sentisteis sensaciones después del concierto? Sí, sí fue en Santurce, en un, en un local que se llama Bicul, Y fue la final de la Champions de la Leti, así que imagínate, <risa> no fue casi nadie a vernos. <risa> Pero bueno, lo pasamos bien, Falteamos. lo pasamos bien. Eh, ya está el disco en la calle, aún no habéis sacado ningún video, ningún videoclip de este primer trabajo. Hay un vídeo de la grabación del disco del tema de Only Why, que tenéis en que tenéis en mente. Eh, ¿Tenéis eh, ya eh, hacer un videoclip o lo vais a dejar un poquito de lado eso? la idea del vídeo sí que la tenemos en mente, pero la verdad es que todavía no hemos dado ningún paso por pues, pro de ello, ¿no? Estamos un poco, la pues, final estamos todos con los curros, así un poco agobiados y limitados de tiempo, pero sí que está... La idea es eh, no tardar mucho empezar a, a mover algo el tema. Sí. Uh -huh. Eh, para contactar con la banda, para la, para la realización de conciertos, para saber un poquito más de un set de Facebook, página web, Twitter, contarnos un poquito. Pues a ver, lo más sencillo, eh, un mensaje a través de Facebook, que eso lo tenemos siempre controlado, o sea, eso está, vamos, controlado casi en tiempo real, y luego también en la página web, que tenemos un formulario de contacto también, que nos lleva un correo electrónico y, bueno, básicamente esas dos formas, que creemos que son las más sencillas para, para cualquiera y, y además las formas más rápidas de, de contactar con nosotros, porque al final por teléfono muchas veces te llaman, no coges, no sabes quién te ha llamado, no conoces el número y, y muchas veces se pierde por ahí la información, entonces… Las dos formas, al final, las más sencillas y rápidas. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco? El disco se puede conseguir en un concierto nuestro, si se pasa a alguien a vernos, siempre tenemos allí en el concierto, y luego a través de nuestro Bandcamp también se puede conseguir tanto formato digital, de forma gratuita, o pagando lo que cada uno considere, uh -huh. y también si se quiere en el Bandcamp está a la venta el formato físico que ya, bueno, te saldría el formulario con la dirección y todo, y, y enviaríamos por correo nosotros. Y algo que me haya dejado, ¿qué queréis decir para ir terminando esta mini entrevista con un set Nada, no agradecerte que la entrevista y eh, el tiempo que, que nos has dedicado, vamos, y sí, mm. eso es. Eh, gracias Patricia, Marti, Willy y Arcos por haber atendido la llamada del programa Euskal Música de Berriozar y Ratian. Vale, gracias, gracias. a gracias. Eh, Mucha suerte, que todo salga bien Y a ver si en este verano, sin más tardar eh, Os vemos por aquí, por Irunia en directo Bueno, ¿eh? a, a ver si sale la... ¿Ve? Un saludo muy fuerte Adiós, vale, venga, saludo